Hola, Alejandro Aymu, ¿cómo te va? Aymu. Buen día. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Vos cómo andás? Con frío. También <risa> estás en Ciudad <risa> de Buenos Aires, ¿verdad? En la Ciudad de Buenos Aires. Bien, bueno. Terrible el frío que hace. Eh, claro, ahí se quejan más. Si vienen acá, ¿sabés qué? Si ya vi que hace uno, uno bajo cero hacia ahí, ¿o No. No. Sí, no sé cuánto hace. Uno bajo cero, acá, acá te tiramos con nueve. Sí. Nueve bajo cero. <risa> sí, Ale, bueno, bueno, como parte de Memorias Maricas Pampeanas eh, y de la Universidad Nacional de La Pampa y una otra serie de, de organizaciones que, que ahora vas a contar seguramente, están motorizando la presentación de la obra Orgullo en Casa de La Pampa. Eh, contanos, porque arranca esta semana, ¿verdad? Sí, así es. El día jueves se va a inaugurar la Muestra Orgullo de Dagna Faiduti, que fue puesta en noviembre del año pasado en el Medasur, y ahora la vamos a poner acá en la Casa de la Pampa. Una muestra que refleja eh, el recorrido de las primeras marchas del Orgullo en Santa Rosa, las primeras cinco marchas, con una... bueno, el... Ojo agudo que tiene Dagna para para captar las mejores circunstancias, las escenas que marcaron de alguna manera un, una época no para para nuestra ciudad y, y también para la provincia en el marco de el reclamo y la visibilización de las disidencias sexuales en la Pampa. Y vamos a, a estar eh, acompañando esta inauguración con una actividad que se va a poder eh, ver a través de YouTube, a través del canal de Casa de la Pampa, eh, basado básicamente en lo que es los archivos de la memoria LGBT, uh -huh. distintas experiencias de archivos. ...para reconstruir una memoria histórica de un colectivo que ha sido históricamente invisibilizado, ¿no? Cuando, por ejemplo, se reclaman que dentro de los 30.000, el número simbólico de detenidos desaparecidos de la dictadura militar... ...hay 400 personas que sí. pertenecen al colectivo LGBT y que no fueron este, tenidas en cuenta o no fueron visibilizadas... ...dentro de ese número simbólico que son los 30.000... Eh, pero también para dar cuenta acerca de cómo eh, se fueron ganando los derechos Cómo fue transcurriendo los años de democracia para el distinto colectivo Entonces van a participar compañeras travesti trans del archivo trans eh, a, por, por el archivo trans va a estar Sonia Beatriz Torres y Ornella Olivia Vega ya son dos compañeras que vienen haciendo un trabajo archivístico muy importante Que tienen que ver con... la recolección de fotografías, documentación, artículos periodísticos que dan cuenta de bueno, de las situaciones que fue viviendo el colectivo travesti trans en los primeros años de la democracia básicamente hasta el día de hoy recuperando a compañeras que fueron desaparecidas, relatando el tipo de las, el tipo de detenciones que tenían, Eh, bueno, Bien. ese tipo de situaciones Sonia también. y Ornella son parte de esta mesa que se va a armar eh, bajo el, el, la charla de debate, acá estamos rescatando la memoria del colectivo eh, y quién más está ahí quién más va a participar y también va a estar un compañero que eh, pertenece a un espacio que también es de relevamientos de archivos que se llama Mundos Gays 90 Ajá. donde se rescata por dónde pasaba Eh, digamos, por dónde pasaba la agenda del colectivo LGBT y en este caso específicamente tomando a la revista NX, que era una revista que se editaba por aquellos años y daban cuenta acerca de por ejemplo, cómo eran dónde eran los lugares de encuentro cómo se relacionaban, por ejemplo hay así como ¿vieron cuando las radios rurales se dice te espero la tranquera sí, eh, sí. para... Pulano de Tal... Te llamado, de al poblador, de tal. Claro. De llamado al poblador... Claro... Juan y de le avisa a Agustín es... Que lo sí. espera en la tranquera del kilómetro sí. 55... De la ruta 35 Norte... Para darle los dos bidones con la leche mm. que pidió... Ahí está... <risa> Así es... Sí. Bueno... En este caso... En la revista... Como no había redes sociales ni nada... Se publicaba en una suerte de... Sección de avisos clasificados... Eh, por ejemplo... Eh, el chico rubio alto que estaba en el tren San Martín yendo para este, Ah, muy bueno Ceros, por ejemplo. Claro. Eh, lo espero en tal esquina el o el lo... teléfono es tal cosa. Mirá. ¿No? Entonces, esas esas estrategias ¿Eso, que Eso eso era NX. Eh, esa era la revista Mirá. NX, sí, que en en Santa Rosa llegaba y estaba en la parte de los revisteros. De donde estaban las revistas pornográficas en x no claro, era una revista claro, pornográfica, no, no, pero bueno pero, <risa> era considerada sí, así con... en ese claro, claro. Y, y y muchas muchas personas que queríamos saber por dónde iba la agenda en buenos aires claro. de, de, del puterío digamos de, de las personas gays que eh, teníamos la forma de acercarnos a esa información a través de esta revista que llegaba muy esporádicamente en determinados kioscos, etcétera Y después va a estar formando parte de este panel una pampeana, Alejandra Rodríguez, sí. que hace muchos años se fue de La Pampa, pertenece al colectivo Yo No Fui, es una activista queer, también forma parte de la columna Mostri, eh, bueno, un espacio también de disidencias activistas, Eh, que bueno también va a formar parte de este panel y vamos a tratar de analizar distintas estrategias y cómo se fue gestando la trayectoria de un colectivo que ha ido mutando en el marco de una democracia en la cual se ha ido ganando derechos a medida de que se ha avanzado y también con las amenazas y los retrocesos de los contextos como el actual por ejemplo bien Ale, eh, supongo que el, el compañero de nx es Leandro Martínez verdad que no no no precisamos el nombre sí Leandro Martínez es, sí sí bien. Leandro sí bueno bueno buenísimo toda esta actividad eh, coincide mira eh, estaba recién viendo y te pido una reflexión de paso para para completar eh, en, en Radio Kermés acabamos de publicar que durante el gobierno está medido el, el crecimiento de la violencia hacia el colectivo LGBTQ más Eh, durante el sí. gobierno de Milei Los asesinatos aumentaron el año pasado Del 10 al 24% Y por primera vez en 9 años Los eh, golpes Superaron a la violencia estructural Como la forma de ataque más frecuente Para este colectivo Eso es un dato de ahora Y obviamente tiene que ver con el contexto ¿Qué tenés para decir? Bueno, en un contexto Donde se, desde el presidente de la nación Hacia abajo se fomenta el odio eh, Y tiene... la construcción de enemigos públicos eh, de manera muy clara, como son el colectivo LGBT, eh, el movimiento de mujeres, eh, los sectores ambientalistas, los jubilados, los estatales, bueno, se generan situaciones de este tipo, y justamente ayer me llamaron de La Plata para, para pedirme una suerte de contactos de... distintos referentes de las agrupaciones LGBT de acá de Buenos Aires, porque hace unos días mataron a un chico gay, una marica, en la ciudad de La Plata, eh, un pibe que era de Neuquén, y que, bueno, eh, a veces faltan algunas estrategias que sí, nosotras desde el colectivo hemos pensado, lo tenemos como parte de una defensa Eh, a la hora de enfrentar situaciones de violencia y para poder guiar a las familias, acompañarlas, formar parte del proceso, poder encauzar el crimen de ese pibe en, en el marco de un crimen de odio. Eh, bueno, hace falta también herramientas y que tener un acompañamiento concreto con eso. Y en este sentido me parece que el caso de, eh, de esta marica asesinada que ahora justo no me acuerdo el nombre eh, da, da cuenta acerca de no solamente un estado de situación sino también de eh, un diagnóstico de las de los contextos íntimos o personales en los cuales eh, muchas veces eh, las personas del colectivo se encuentran y también es importante poder generar estrategias de acompañamiento desde el activismo hacia las familias, ¿no? Y poder hacer una lectura de estos ataques que tienen que ver básicamente con la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género. Y sí. bueno, lo que pasa eh, en este contexto es tiene que ver con justamente eso, un clima de odio hacia un colectivo que eh, para ellos forma parte de la construcción del enemigo que, que han decidido dar batalla. Ale Aymu, gracias, y, y que salga todo bien ahí, como salió en el Medasur, que estuvo espectacular la muestra, la verdad, con el laburo que hicieron también de Proyecto brante y eso fue, además la de la muestra de fotográfica, Brant, todo hermoso. lo que lo rodeó. ¿Mm? Hermoso, sí. Bueno, muchísimas gracias por, por el llamado y el acompañamiento de siempre. Bueno, buenísimo. Ale Aymu, de eh, Memorias Maricas Pampeanas, contándonos... La muestra que va a tener lugar desde este jueves en Casa de la Pampa, las fotos de Dagna Faiduti y esta charla que referencia las memorias de ese colectivo atacado ahora más que hace unos años.